Eh, bueno, arrancamos la semana pasada con el ingreso, ¿sí? Como esta Tecnicatura en Espacios Verde s es una carrera que va a contraturno, empieza、eh, a mitad de año, en agosto, entonces hicimos、eh, todo el ingreso, ¿verdad?、Eh, con. Con、eh, todo lo que es v i d a universitaria, con、eh, que los alumnos entiendan cómo funciona el SIU, el sistema de, de, de inscripciones y de notas, con, la, con las páginas de PEDCO, que son las plataformas virtuales. Bueno, ese fue el inicio, ¿no? Como si fuera un inicio común para todas las carreras, nada más que he hecho en esa t semana. Eso fue la semana pasada y esta semana ya arrancamos con la cursada normal, digamos, ¿no? Consultarte en qué se basa esta tecnicatura de espacios verdes. Bueno, la tecnicatura en espacios verdes es una carrera que está、eh, destinada a implementar, eh, eh, diseñar y gestionar espacios verdes urbanos. Cuando hablamos de espacios verdes urbanos, nos referimos a, la, a los parques, a las plazas, a los balcones. Al arbolado urbano, que es muy importante. Entonces, eh, básicamente, eh, los, los alumnos aprenden de, de, de botánica, de topografía, de riego, de suelo, de, de composición de los paisajes. Todas, todas esas materias están, se abordan dentro de la Tecnicatura, que dura tres años y que tiene、eh, 20 materias. Quiero consultarte también por los inscriptos, cómo estuvieron viendo por ahí la primera semana con las personas que, estuvieron, que arrancaron también y decidiendo estudiar esta técnica. Bueno, este año tuvimos、eh, 10 inscriptos, ¿sí? eh, pero como siempre,、eh, hay gente que va avanzando a distinto, hasta a distinta velocidad entre los inscriptos. Y, y recursantes o personas que decidieron cursar,、eh, empezar un poco más tarde, an,、eh, tenemos alrededor de 15 personas en primer año. Una tecnicatura que,、eh, al menos es la fase previa a lo que el año que viene puede llegar a ser una licenciatura, ¿no? La tecnicatura en Espacios Verdes es una carrera independiente. ¿sí? Nosotros lo que tenemos dentro del departamento es la licenciatura en gestión de empresas agropecuarias. Todo eso está metido dentro de, de nuestro departamento de gestión agropecuaria. Eh, como el profesorado en ciencias agropecuarias y un grado intermedio que tiene la licenciatura, que es、eh, un técnico en ciencias agropecuarias. ¿Cómo fue la recepción de los estudiantes al por ahí también ver una nueva posibilidad de una nueva carrera aquí? Bueno, el, la carrera empezó el año pasado. El año pasado fue muy importante el número de inscriptos.、Eh, tuvimos 54 inscriptos el año pasado. Y esto que te decía, de los 54 no arrancaron todos, arrancamos más o menos con 30. Y algunos de los que se anotaron el año pasado, este año tuvimos 10 inscriptos, pero muchos de los que se anotaron el año pasado volvieron este año como a arrancar, ¿no?、Eh, porque A veces uno, cuando una carrera universitaria te lleva mucho tiempo, y entonces、eh, en, en el andar te vas acomodando y dando cuenta si tienes tiempo para todo, y entonces van como armando su trayectoria dentro de la universidad. Una tecnicatura que,、eh, al menos preguntarte cuánto es la duración de la misma. Son tres años de esta tecnicatura en este caso.